Impresionante, Jennifer López, como siempre, sorpresiva y esa voz increíble que tiene aquí en la 106 Y de Jennifer López nos vamos rápidamente a la información que tiene que ver con la actualidad policial Allí estamos en la mañana en vivo de la 106 con la palabra del comisario Darío Almendros Buen día comisario, gracias por atendernos eh. Buenos días, usted lo dice ¿Cuáles son las novedades del fin de semana comisario? Sí, en primer lugar, eh, se llevaron a cabo tres registros eh, por infracción a la ley de estupefacientes eh, en un domicilio situado en la calle Posada entre Joaquín Bérez González y Cabral, en otro en Volonté entre Pereira y Estrada, y en un kiosco situado en Rivadavia entre Taborda y Cabral. En dichos lugares, si bien no fue incautado estupefaciente, sí fueron incautados algunos elementos útiles para la investigación, por lo cual se prosigue con... ...con las tres investigaciones en la cual... Eh, ...fueron iniciados por esta dependencia y tal es el caso... ...proseguidas por personal de drogas ilícita de La Plata... ...con base operativa en Lobo, uh -huh. eso aconteció el sábado a la madrugada... ...y en el día de hoy fue denunciado un robo... ...o un hurto mejor dicho, por el ciudadano Marcos Malvenda... ...quien se domicila en la calle Belgrano al 2400... ...donde puso en conocimiento que... ...autores ignorados en la madrugada le sustraen una notebook... ...y 1800 pesos luego de destrabar eh, una ventana sin producirle daño a la misma, eh, habiéndose iniciado una investigación caratulada de hurto con intervención del doctor Alberto Sarramone. Uh -huh. Esas serían las dos novedades del fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. Gracias a eh. a usted. Hasta, luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con lo último de lo acontecido este fin de semana aquí en la 106.